Bueno, Sandra, eh, ¿todo listo, todo preparado nuevamente para recibir a la gente aquí en el Parque Zoológico La Máxima, no? Eh, sí, realmente muy contentos de poder eh, nuevamente reabrir el parque después de, del temporal en noviembre. Ya eh, mañana las puertas estarán abiertas para la comunidad, así que esperamos que vengan a visitarnos. Hemos tenido en este tiempo muchos nacimientos, uh -huh. es decir, el parque siguió funcionando internamente, los animales siguieron reproduciéndose. Así que, bueno, esperamos que, que el tiempo acompañe y ya también iniciando este nuevo ciclo lectivo, ¿no? Uh -huh. Bueno, hubo que hacer este, un trabajo importante, ¿no? Realizar después del temporal. Sí, realmente los destrozos que nosotros eh, sufrimos fueron muchos. Eh, dentro de, de todo lo malo que nos pasó, lo bueno es este, que no, no se afectaron ni los animales, ni los ambientes. Pero sí, eh, plantas muy grandes cayeron, sí, muchos eucaliptus de muchos años con raíces enormes y, bueno, lógicamente tener que desgajar todo esas plantas, cortar, sacar limpiar, todo ello lleva tiempo sumado a que estábamos justo en periodo de receso también del personal uh -huh. eh, ¿Va a cambiar en algo, en el horario en alguna cosa? ¿no? no, no, nosotros estamos abiertos siempre desde que sale el sol hasta que se pone, todos los días, recordando que sábados domingos y feriados se cobra entrada al parque, uh -huh. tres pesos las personas, cinco los vehículos y menores de 12 años no pagan y también quiero resaltar eh, el trabajo que ha hecho el personal del parque, porque realmente eh, la gente se ha comprometido eh, con una forma increíble. ¿sí? Uh -huh. eh, ha demostrado que a pesar de que eran pocos, se pusieron la camiseta y realmente trabajaron todos los días hasta que el parque quedó como está hoy, impecable para que los olabarrienses lo visiten. Bueno, todos querían que la actividad vuelva a ser normal, lo, lo más rápido posible. Seguro. Sí, lógicamente, uno ha tenido muchos llamados, pero eh, uno tiene que priorizar ¿sí? desde el gobierno municipal, Primero el cuidado de los visitantes, no y que todo, que las normas de seguridad estén dadas. Por eso, bueno, hace ya la semana pasada recibimos la visita de eh, Marcelo Pérez de Defensa Civil, él estuvo recorriendo el parque conmigo y bueno, acordamos que el parque ya estaba en condiciones este para, para ser habilitado. Es decir, que bueno, tenemos esa tranquilidad. Bien, la, este, bueno, ya está todo listo entonces para que la gente venga a partir del día de mañana. Sí, por supuesto, invitamos a, a que se sumen, a que vuelvan otra vez al parque. Recordamos que tenemos el contenedor de Puntos Verdes para que, bueno, tiren sus, sus envases de, de plástico acá en el parque. Y bueno, es una de las novedades. Esa. Sí, es una de las novedades que tenemos. Y por supuesto, como te decía hoy, este, darle la bienvenida a los docentes que se sumen este año a trabajar nuevamente con nosotros, con una propuesta que, que hemos organizado ya desde el Departamento Educativo, con muchos proyectos y con la novedad de que el Departamento Educativo va a ir a las escuelas. Sí. Sí, la idea es eh, que también de acá podamos este, trasladarnos a las escuelas con material concreto, con videos, para poder este, en este ir y venir eh, generar el aprendizaje en, en los chicos. Muchas gracias. ¿eh? No, sí. no, por favor, gracias a ustedes.